Bueno, un honor, estar la calonia aquí en la puerta, en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, un diagnóstico, como siempre, de la situación actual aquí, en particular en la República Bolivariana y en la región en general. Bueno, mira la República Bolivariana, estamos viviendo el Día de la se Dignidad, se la porque Maduro, que queda, Maduro, no poder eh, por el la resistencia del, del pueblo venezolano es, que es muy importante y, y ha sido muy fuerte. Así que, este, que en este momento él hizo lo que debía hacer de tomar la calle. asunción a frente plóforo, a todas hoy, las cosas en, organización contra organización contra que en contra. En contra de... Entonces nos encontramos frente a una situación... Muy, muy, muy grave en la región, en una guerra de Estados Unidos en la contra, la contra América eso, Latina, una guerra contra insurgentes que en su proyecto de recolonizarla Y con sus Y la, para la acción de Venezuela nos fortalece no también de la decisión de México que que de volver aquí, a la política que tanto su tiempo tuvo la República Mexicana, de, de respetar para la determinación de los pueblos. Las es decir, tenemos pero una de cal y una aquí estamos de, de arena, decir aquí estamos, pero no estamos, no estamos rendidos, no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir. Yo creo que América Latina le va a dar una fuerte lucha a Estados Unidos porque en el siglo 21 no vamos a aceptar el colonialismo de regreso a nuestras tierras. El hecho de la presencia de helicópteros norteamericanos en Panamá, ¿está intento de amenaza intimidatoria? No, no, no, yo creo que es intimidatorio, sí. ellos Pero es gravísimo para Panamá, en primer término, porque le están poniendo bases en toda la región. Están haciendo un trasiego, un trasiego, un, un trasiego de, de, de una carga... Que ellos no que ellos no explican de qué se trata esa carga entonces están llegando al Daríén una cantidad de material desde el 4 de enero y van a seguir llevando hasta el 2 de marzo es claro que es intimidante para Nicaragua también a Venezuela para Nicaragua para toda la región el armado de todas estas bases que están haciendo en lugares estratégicos como es el Darí como es la frontera con colombo panameña entonces este eh, los compañeros en Panamá pensaron que era una amenaza para Venezuela y es cierto porque ver todo ese movimiento dos días antes de la Asunción de maduro es como una amenaza Bueno, el peso de México en la coerjeción... Es muy importante, es muy importante, porque México, que está tan golpeado, tiene esa capacidad. De tener sí. sí. José, sí. chao, querido. Bueno, ya, ya. bueno, gracias, Estela. Sí. Un abrazo.